tonachia chiui odiaur la unuan de union dumin de trip odia estas con mi martín eh ¿eh? chef martín chef li estas esperantisto kiolojas chitiel y el venas el germanuyo o germanío kai eh parolos kunvi y la deca kai kvardek rin Minuto, ¿yes? Recuerden. Bueno, esta es la lasta, let's see, Ono. esta es la lasta, let's o no, pone Bueno, porque máquina, cono, con plial, vi, vi, vino, es el vino? Regres. Regres. Regres. Regres. Mía estas, mía estas Martín. ¿Chu ¿Eh, Martín o Martín? Lo mm, en qué manía ni no dirás Martín. ¿Quién lo niegás? Martín, Martín. ¿De la uva, sin sí, labo? ¡Trebone! Lo la facinta zapato ni eh, ni la, estudis la de coca, de chipo no. Esto es la de coca, de chipo no, que la de Kinawan, let's Letzi on mi esperas que la Lía y que estudiantes y que Chitiu salón no estas ni a Salón ni a Audeyo ni a Letzi por la Cusa de Esperanto estas la Lía la Lía estas Mario La Cueva y Chitiu Salón no estas eh, Isidro Favela. Bueno la pacientan Zabaton, la pacientan let's Letzi on, on. ni legis, ni estudis la de Kocan Letzi Ono en la de Kocan Letzi Ono ni legis pri Voyajanto ni legis pri Voyajanto ehm En la de coca onon la boya llanto iris al restaurací chune iris al restauracío eh, rebeca kion mendis la boya llanto memoras memorias y es Carmen chu la Quelnero al portis al, la voy a la boya llanto kion li mendis né, al ne eh el bueno la que, la que el ne al Portisand Lee... tío Quirio Di Méndez charla la voy a llanto chuví memoras la nomum de la han estado al porti a la voyagento que limendis la que el nero al portis bileton por iri al que lo por iri al Tauro Batalo por iri al Tauro Batalo Eder, memoras la nomon de la voyagento la señora Smith que Eh, al eh, quién li veturis, al loco li iris, li veturis en Hispanuria. ¿no? Rebeca, chubir me moras, Kion, Li Miris en hispanullo. La vela y Brunolino, chuné. ¿no? La vela y Brunolino y Cayanco y Pli, chuné. o Bueno, la vela y Brunolino, la vela y Brunolino mm. eh, Carmen Chu, la señora Smith Parolis Hispana. Mm. Ne. Ne, la señora Smith Parolis Hispana. Eh, ¿En qué lengua Parolis la señora Smith eh? En la angla lingvo, ni ¿Li parolis en la angla lingvo. Trebone, caiposte, ni parolis, pri, eh, petro, caimaría. Rebeca, ¿vi me la gnomo de la filo de petro, kay, Maria Petro, y es la nomo de la filo, estas. Petro, Carmen, ¿quién esta es la nomo de la filino? Pecho, pe, pecho, pecho, esta es la careza nomo de Petro, Set, ¿La nomo de la filino? que esta es la nomo Sofía. de la filino? Y es Sofía. Mm. que postene palabras pri eh fablo, o sea, ni palabras pri fablo. Eder tiene memoras Kiwi en em eh que vi que podes decir ion pri la fablo del Quiunilex en la de Coca Let's Yes, esta es reacontita. Estas do best hoy, ¿no? Chubie memoras que hoy best hoy estas. La vulpo. No olvido cae la corvo, yes la vulpo cae la corvo. Mm. Rebeca, Kia estas la la Corvo, Kia cómo es, Kia esta es la Corvo. Bueno la la Vulpo la Corvo estas vela, ¿no? Estas vela, Cayanga o poas esti Eh, de alias manieras, ¿no? Mm, Carmen, ¿qué es la vulpo? Mm, la vulpo es tis, eh, ru, ru, ¿ru, rusa, rusa rusa rusa y eh, flata, flata rusa Caiflata. Char, eh. Ederquial, la auto, la verquisto dirás que la vulpo estas rusa caiflata. Mm. Buenas noches, Ednédor, me machone. Ah, me sentí mensaje, mensaje, yo vine a Ritsevis, ¿sí? Ah, tío, ¿puedo hacer este problema? Por la que estudiante. Ah, bueno, ¿Eder? ¿Qué me mi demanda ¿Qué preguntar? No, ¿qué te pregunté? ¿Quién me mi demanda de salvo? ¿Qué es mi ¿Qué Eh, la vulpo, estas eruza caiflata, eh, tío de quitar el queso, char la vulpo, petis a la chubimemoras, la flabón, la corvo, javis. Eh, la corvo javis, fromagón en silla en silla peco, chile cae la vulpo, volis mangi la fromagón, chile, la vulpo, aquiris mangi la fromagón. la bacon. Y es la esta es la noma. beco, esta es la la borto. Y es la es la, la corvo malfermis sian eh, bacon, eh, Carmen Kiel la la corvo malfermis sian bacon. ¿Quién eh, la okay. um, um, corvo sí. malfermis um, la bacon, chu la vulpo petis a la corvo canti. Eh, cómo? ¿Quién me iba a decir? ¿Diru o hispano? <risa> Porque el corvo cantó Por eso la. Nota. Ah, bueno ¿Quién diru en Esperanto? Char la, Char, la corvo eh, Cantó can, cantis. cantis Char, la corvo, cantis Rebeca, ¿Quién la corvo, cantis? ¿La vulpo a la corvo? Sí, yes, charla, vulpo petis tian a la corvo. Eh, Leticia, chuvimemoras, ¿quién la vulpo petis a la corvo canti? qué modo? Sí. Charla corvo, neno, nen, ne comences canti, que la vulpo manches la formayon. La vulpo diris, que el caen? Afero diris que el por la corvo. Ion diris la vulpo a la corvo, chone. Chu la vulpo diris a la corvo, vi estas tres velas. Chu diris tion la vulpo a la corvo. Nether? la culpa grupo... el de la ocho estus vela, el plumaro, vi estus la ocho. Yes. Eh, ¿Leticia, chupí la corvo cantis La Corvo Cantis qué No, ¿por qué cantó? O sea, te estoy repitiendo la pregunta okay. Petis Yes, the yes, was trying to get to the corpse from a maniere bit, but in which way the wolf was trying Yes, because the corpse was trying to get to the corpse, the wolf was trying to get to the corpse and heble me mando estas yon malfatcila la petis a la corvo, bon vi estas tre vela, heble via vocho ancao estas tiel vela kiel vi estas Arturo lo Qué luis fuertes. ¿Bone, Malbone, bones, primal, exámenes? en la facultad, en la. exámenes? ¿Todavía tienes exámenes? Yes. y tagueo? ¿Chubenante y Lundo. La lunda, pues morga, lundo, chumardo, chumercredo. Nur lundo. Nur lundo. Estos vialasta examen. Eble. Eble. Chubi. Eh, Chubi legi la de Ocan Leti Onon. Ni legis fablon. Inter corvo kai vulpo. ¿Qui dices prekiñeni paroles? Yes. Yes. Eh Arturo Chu la corvo en la fablo estis credema kai vantema. Yes. Kial la eh corvo estis credema kai vantema. Kial, ¿por Kial fi diras que la acorbo estis credema que van teman la fabula Rebeca la zaman de mandan kial la acorbo estas van teman que credema y es eh, relata con la demanda la pulpo estas rusa y flata y la la corvo estas credema y no o sea es crédulo y vanidoso ¿no? Kial la corvo estas credema caibantema la corvo cantis la ula peto de la vulpo, la vulpo petis canti, cae la corvo cantis cae protio malfermis la corvo protio la corvo malfermis ian becon cae falis la fromageon en la bucegon de la vulpo bueno, poste ni parolis, ni legis ni studis la de Knawan Letzi Ono. Carmen, ¿sí? ¿Vime, moras, periquillo? Esta es la de Knawan Letzi Ono. Yes. En Petro Caimaría 21. Congreso eh, Y es Veturas al Esperanto Congreso, yes. es ca <coughs> Carlo, Caipetro, ay, eh, ay, Chuanca ay, o María, y yes, Anca o María, mm. Anca o oh, Este Antonio Caipodolfo, y es. <coughs> <coughs> mm. Eh, Leticia, viémemorás kiel Pedro diris al Carlo, vi estas tres sprinta, eh, perdón, o día, vi estas tres o día. Pedro dirís al Carlo, Carlo, vi estas tres sprinta o día, Neuer. Ja. Carlos Díaz. Spritam. ¿Qué pasó? Sí, por. Sí, porque no hay palabras. Yo pienso que mi cones la historia mi que mi cones la historia y yo mit. Y bueno, <coughs> mi profeta es la ocasión para por de nuevo comentar que Martín Schafer, estas eh, <coughs> es esperantisto le venas el germanuyo o loyas chití en la urbo de México. cae eh, mm, eh, de y Minuto y le parolos al vi. kai ki un pli bona li para los albe eh dumla benonta e minuti m kai mi al li texto porque li siu priki oni parolas eh odia oprila nawa kai de coca let si onoi eh de povas di wa Nián, Audi es la nómbrame de ni chivo, Estás Rebeca, Carmen, Leticia, Eder, Kai, Arturo, chuné. Arturo, estás estudiante en la Facultad de Preciento, ¿chuné? Estudias Físico, ¿chuyes? Yes, yes, Físico. Chú Armando, ¿no es al menos jodido? vinagre o vinagre. ¿Eder estas ya fresca o abocato? ¿Chuviame estas abocata o vi? Ancorao. Ancorao, no. ¿Se ya eh, balda o no? Pronto. Balda. ¿Balda. Eh, vi estudas eh, yón en la ayuda facultato. Ancorao o un? Bien estudiados, vi faros tesón que el maniene vi cabos la grado, la titolón. Vi faros tesé, tesétois. Tesétois, vi faros a ¿Oratorio? Ah, mi forgesis. Oratoria. En esperanto. Igual es oratorio. Oratorio. ¿Oratorio? En esperanto. Hablar. livo el. Livro la pena. Parolarto. harto? Parolarto. Parolarto. ¿Chu oratorio en estas? Esperanto aforto. ¿Ni creas que.? Jo vi la oratorion en la existas en Esperanto. Bueno, do vi te zeton pri parolarton. Eh, parolarto. ejidos, eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh o como Numa bueno, agrario me debo hacer en la cortar. Um, agrario subí con las la a acampar ayer, acampara campara, yes. campara. heble eh, campara como Numa. Yo nací México, acampara como todo Dovi a TZ, todas estas estas DUTZ. Mm. Hay responsabilidad civil extra. No? Caí, bueno, pri civilai, affaire, ¿no? Civilai affaire. Un extracontractual, bueno. Empésate. Caí Leticia, bueno, Leticia, estás estis mia, estudiantino. Ya finis la leciono de la curso preinternacia, private internacia Juro. Caí en qué nivel oviestas en la facultad? 1200. en la CESA en la CESA nivel nacional Quién da semestre y estas DEC, dec 1 nau semestres Quién da en tute en total en tute quién da semestre y DEC. DEC. do bien, estas eh <risa> plio la duono, ¿chóné? Esta plio la duono de la carrera. Carmen, estas studentino pri internazia irlato, ¿chóné? Internazia irlato anca ot niti universitatom en UNAM. ¿Yes, kai en qué nivel lo vi estas? Mm. ¿Ya? ¿Chuvian finis? Yes, I finished and I Mi fin. Mi. Mi. mi, mi, mi, mi mm, ay, preparando mi eh, tesis. Mi, vi vercas viantesos. Vi, vi vercas qué Apriquio estos viantesos. Movimientos islámicos en Asia Central. Wow. <risas> <risas> Islama y movado en. Centra Asia, Centra Asia. Uh -huh. ¿Me crees que en Germano ¿no? yo estás movado de islam movado o religio? No estás como mm practicas tu religión hay -hmm. megalógena, bei relative Multa, bei es ist das En, en toda Europa me crees, Sí, por favor, Buena Rebeca, estas ahora viene en idas en la universidad, ¿no? Vi estudios en la Anta Universitatum. En la preparatoria, ¿eh? Yes. ¿En qué nivel vi estas? Um, tria, restos, y... En la tría, en la tría, en eh, la ¿Qué onda nivel hoy estas? SES. SES, ses nivel sí. hoy. Uh -huh. ¿Qué onda a ya Yaro y vi Javas? Yaro y vi. Tío Amaya, ¿Cuántos años tienes? ¿De De De Gwinner? 10. y una. ¿Qué la play Yuna con chune en de curso. Tak tak äh Antau Unus Moreno, venes persona de Venezuela, kai mi faga's renkontijon in äh Wips Quartermok, kai es ist äh Einkau do Yunuloy, ki wi ki wi äh ili ha la Tres intereses. Bueno, en pedoblinda, mi no he podido participar de los estudiantes, y me han la información de los estudiantes. partoprenis no he participado, no he participado, no he participado, me crees. Bueno, Martín, ¿sabes? ¿Me llamas? ¿Me escribas a mí que demandas tu vieses vegetarán? No. Bueno, en este caso, ¿no? ¿Puedes dirigirme Bueno, mi Pedro está al eh Martín la la Burton porque yo fui hace yo he de por la Tabulo eh de dormir de Chuy a vas por la Chuy haz porque No, isko, no, isko. Chumi chumi parole in esperanto o en la hispana. La dub. La dub. Bonne, bonne. Eh mi komencas paroli en esperanto kaj koste rezumas en en la hispana linbo. Bonne. do mi gratulas al Luis Coroba. fo arangi la coson ce la unam li jam instruas tuas es la unam e de la iago du mil tri to yam multai li bonne preparas la lernanton li donas bona in iloin bonan momentoin al vi da la ferramenta a ustedes para utilizar el idioma Se nun venas al albi. Davas ke vinee forge su la limbon. Kai se vinee vo la forge su limbon, wie de was usichen, wie praktiki jin. Tschu compenis? Para no olvidar el idioma tienen que utilizarlo. y practicarlo de alguna forma para que no lo olviden. Viam estas dos lenguas, tres lenguas y tres lenguas y tres lenguas pero en la hora de estudiar dos lenguas, tres lenguas y cuatro lenguas debes practicar las lenguas que Si alguien aprende dos o tres idiomas, hay que practicar los idiomas para Uh, sí se sí, no no los idiomas sí eso vale para cualquier idioma y por eso mis mis tías vi dones alí que hay uh, nun mi facto de vos sabéis yon poscribi uh, esas diversas redes par joín web sí. uno es las uh, músicas en esperanto y también conversaciones se llama Mu Musaico Info. Eso se escribe M. U. Z. A. I. K. Como kilo. O. punto Info. Sí, eso es música en Espanto y para escuchar. Existe ese con el con la nomo Facila. punto o rogo -o, o sea uvo y después facila punto f a c y l a punto o -o -o -o -r -g. Esos son textos en esperanto y también muchas veces los textos uh, son registrados y allá también es posible cambiar la velocidad que tan rápido eh, ustedes quieren escuchar este texto en, en normal o... algunas veces se escucha un poco Oni povas auskulti tremai rapido se escucha extraño un poquito porque... Veces, por la tecnología lo hacen más más lento hay otro eso sin uvv o sea directamente los dos los seco. Sí. esto no comillas diagonal dos veces diagonal y después al es a l d o n E punto de E de, de, después otro diagonal Red Radio R E T R A D I O Red Radio Esto también eh, es radio en español pero radiofácil o sea, son diferentes textos para escuchar estas páginas creo que a servir mucho para escuchar y creo que en algún momento sería bien si ustedes hacen el examen de Nesplanda eh, Luis Córdoba va a presentar el examen oral como aquí en México es un poco difícil hacer el examen pero ahorita tenemos la oportunidad de participar en un examen internacional que van a, van a hacer el 8 de junio y la primera vez en México es la posibilidad también de hacer el examen oral, Pues eso Luis todavía no tiene, tiene el examen oral eh, todos tenemos el examen escrito, pero no el examen oral, porque pues hasta ahorita no existía, existía la posibilidad, porque es un eh, examen según el marco, eh, marco común de los idiomas europeos eh, no, marco común de, los, de referencia para las lenguas De Europa. Y este examen es, es, ya es internacional, o sea, es muy conocido y es una universidad en Hungría que prácticamente hace este tipo de exámenes y generalmente tienen que participar dos personas de, de esta universidad, o sea, son acreditados para hacer el examen. Y como no es tan fácil viajar a México y hacer el examen aquí, porque aquí en México nadie tiene este derecho, nadie es acreditado en esta universidad. En este caso, ahorita lo vamos a hacer con con el, el telefonía, por internet, por Skype. En este caso, una parte va a ser una parte se llama parte laboratoria, eh, donde tenemos que escuchar un texto y después decía si los ¿Es verdad o no? Por ejemplo, si eh, en el año 1592 este es milito entre polandos y germanos ¿Mm? Es que eso ahorita va a llegar a la pregunta eh, si es cierto que en el año 1523 eh, fue una guerra entre Polonia y uh, Francia. En este caso, ustedes tienen sí o no. si sí, todos ahorita bueno, fue entre Polonia y Alemania, Polando y Alemania, falsa. O sea, eso es una de las tareas. Otra es llenar un, un formato y después decir qué países, por ejemplo, estudiar. Sí, eso es la parte oral. y muy probable el próximo año otra vez vamos a tener este tipo de exámenes no sé, todavía no sé si también parte oral o solamente parte escrito pero de todas formas eh, para tener éxito en este examen sí hay que seguir estudiando hasta el próximo año y mejorar sus conocimientos, la gramática y todo ¿Sí? hay otras dos páginas que les quiero recomendar no sé si ustedes tienen Facebook hay... Si ponen en Facebook Esperanto, aparece una, un grupo del Esperanto con ahorita creo que 11.300 miembros. Allá siempre pueden poner preguntas, pueden participar en las conversaciones o solamente pueden leer. Allá, o sea, lógicamente, como participan también muchas personas que apenas empiezan a aprender, o. A lo mejor no tantos que ya lo saben muy bien. No confían que todo es correcto allá. Pero está bien para leer. Y hay otra cosa: que un grupo que se llama Chu, Chu, Vi, Skype, Más. Chu es este C con casita. Chu, Vi, Skype, Más. Skype en español se escribe S-K-A-J-P-E-M-A-S. Skype. ¿Tienes ganas para...? S, -K. S -K. O sea, S, K con kilo sí. A, J P, E, M A, S sí. Y en este grupo pueden buscar personas que tienen ganas de utilizar el Skype el programa por teléfono así pueden buscar personas de otros países Y pueden practicar el idioma. Eso es una manera también muy bien en los tiempos de hoy para realmente utilizar el idioma con personas de China, no de China en Skype, no es tanto espero pero de muchos otros países. Y quiero recomendarles dos otras páginas. una se llama Passporta Servo. Passporta Servo es p a s p O-R-T-A eh, Nueva palabra S-E-R-V-O Pásco Cero Y otra es Adresado Es A-D-R-E-S-A-R-O O-R-P adressaro punto O .org. .org. Las dos páginas Uno, Pásco Cero Es para hospedaje gratuito Si una vez van a otras partes del mundo Allá encuentran personas que son dispuestas a dar hospedaje gratuito a perder espanso Hay que avisar antes, preguntar si en este tiempo es posible, y después realmente uno recibe sí o no, <risa> que, que en este tiempo es posible. O sea, tienen que antes buscar. No, no confían solamente en las páginas, o sea, si realmente hacen un viaje, también pueden ponerse en contacto ya con, con otras personas, o cuando ya conocen a uno, en este caso no conoces también una persona en Berlín, y en este caso yo pude decir, ah sí, en Berlín también hay estas personas que pueden ayudar, ¿Sí? así funciona. Eh, y el o es algo similar, solamente que allá también es para encontrar personas con correspondencia también es posible, por ejemplo, tachar yo quiero busco una persona para utilizar Skype o yo busco correspondencia por correo normal o sea, para escribir cartas, esperar un mes para que <risa> llegue la carta y después un, un mes de regreso a o de Europa o de otros países, o sea, la forma tradicional o sea yo timbre y ya, está en camino mi carta, ¿Sí? Eso. unas personas les gusta utilizar esto o sea prácticamente allá pueden hacer este tipo, o sea tachar esto o pueden también eh, por ejemplo buscar hospedaje gratuito, es una de las cosas, eh, hospedaje barato es otra eh, otro es eh, guía turística, o sea si viajan a una ciudad y allá pueden ver ah, en, a lo mejor en esta ciudad, encuentro a alguien que me muestra la ciudad un poquito, me acompaña, o solamente reunión en un restaurante o un bar o algo así, para que, pues, conozco un poquito de la, de la vida cultural de la cerveza alemana, por ejemplo, ¿sí? Eso es una, una posibilidad que me está adresando eh, Esos son, o sea, son dos, cosas, especialmente es, es, este pascorto cero, y en total las, las amistades entre espanto-hablantes, eh, allá tenemos algo que no tenemos con otros idiomas, pues siempre digo, a lo mejor cuando alguien les pregunta, ¿por qué aprendes espanto?, nadie lo habla, ¿no? oh, muy pocos lo hablan, ¿sí? pero si aprendemos el hindi o el ruso, que hablan 200, 300 millones de personas, ¿Qué hacemos con el, el ruso, el hindi en Brasil, por ejemplo, en Italia? ¿sí? Tampoco nos podemos mover con este idioma. O sea, es muy relativo cuántas personas lo hablan. Con el esperanto, o sea, yo siempre digo, si ya hablan el, el inglés, ya de su momento el esperanto es una maravilla porque Pues con el inglés se pueden mover en la calle, se pueden buscar un, un cuarto de hotel, o pueden uh, com comprar un café, Uh, algo así en, en, en todos los ciudades, pero con el esperanto realmente pueden conocer otras culturas, pueden tener amigos en muchas partes del mundo. Pues ya quiero terminar, uh, si tienen preguntas en relación con el esperanto pueden escribir información arroba esperanto medio mexico punto org uh, contestamos a cualquier pregunta que ustedes tienen y también en la página arroba esperanto información ah. arroba después esperanto-mexico.org medio ¿Sí? y en esta misma página esperanto-mexico.org también encuentran información en cuanto a reuniones El, van, vamos a publicar la información del próximo Congreso del Español en la Ciudad de México, por ejemplo, y otras informaciones en relación con el Español. Pero, cualquier duda, cualquier pregunta, nos escriben y vamos a contestar. ¿Sí? ¿Tienen preguntas a Hueta? ¿Con qué loco estos la Congreso? En la Ciudad de México, en la Ciudad de México. yo you want your Uh, yes, bono. Two hours demand in Almi. Q bolas voyagia al Germanoio. No, ¿quién quiere viajar acá? Q bolas Todos. Eh, ya Martín estas el hermanouyo, Liloya Chetía en la boda de México. Ya no que él Ya se bueno Martín por as m eh Vivi al por Al hermanouyo, mi pues recomiendo que Mi mi lernis Esperanton in la jaro 1908. 1982. lernis Germanan dum du. Anta multaj jaroj. Kaj mi do lernis la Hernelio, la Hernelio mi lernis la Anglanlingvon dum ok jaroj. Mi lernis la Franca lingvon dum du jaroj. Mi lernis la Latina lingvon dum tri jaroj. kai poster mi tovez esprantor esprantor mi lernis in dums ses monatoj kai jang habis bonan nivel mi lernis alia in ses nivel ses jar ses monatoj kai mia nivel jang ist es blibodan ola angla kai mi lernis ancora uno yago pli mi lernis vortoin fak vortoin palabras específicas. Cada uno mi pavoas parole esparanto, très très bono. Y realmente hasta hoy lo hablo mucho mejor que el español, sí, aunque el español prácticamente practico cada día con la familia. Pues en la casa prácticamente, o sea, con mi esposa hablo el esperanto. algunas veces el alemán. porque ella ya estuvo un año conmigo en Alemania y aprendió el idioma, pero es solamente para practicar un poquito y pues el español practico sea, en televisión, las telenovelas, por ejemplo <risa> solamente para, no, no por cosas intelectuales, ¿no? solamente para aprender el idioma <risa> uh, y pues también, también en la calle Siempre el español, ¿no? pero aunque es así, mi español todavía es mucho mejor que, que mi español, porque allá se conozco. todavía mucho más palabras. ¿Otras preguntas? Mm -hmm. Si ¿Sí? sí, desea ocurrir algo, nos escriben a Información Esparanto México, también llega a mí, también a Mayeli, que es la presidenta de la Federación Americana de Esparanto. Pues, al día, ¿cómo es este que vi racconto io un pli minacías, ¿chuvirían, usís pasaporte a servo en el Congreso? Sí, como por ejemplo, me usas lo especial que a mí es, es pliuna, me usas pasaporte a servo en Usono, por ejemplo, en Unidos, mi hagas voyagio a Usono en la ya de 1980. and we are still in Central En in this year, and when I contacted mi trip, I spoke to Esperanto, and they helped me a lot, and in mi places, I can rest mi a guest. So, I spoke to you very happy. Subí Powos para Bookie Martín Bueno, ¿qué, ¿qué fue lo que fue? dijo? Que había viajado en Estados Unidos en 1984. No, no lo ¿No lo qué? ¿80? ¿Sí? Ah, perdón, 36, 34, perdón. No, no puede no, no ser. Y este, que había conseguido gente en el centro de Riga que también hablaba de esperar, pero no, no En, en el sí. América Central, ¿sí? ¿Sí? ¿sí? Muy bien. Ok, ya les dejo con su maestro. Muchas gracias por escucharme. Y les deseo que, sí, van a seguir con ganas estudiando el idioma, porque pues para mí, de alguna forma, en el, o sea los idiomas son tan difíciles, realmente, que para la mayoría de las personas... Eh, Ellos no, no alcanzan un nivel muy alto, porque, pues, por ejemplo, para aprender alemán, eh, mi esposo lo aprendió unos mil horas en clase, y además, lógicamente, conmigo y también televisión y todo eso, o sea, más que mide 500 horas, y todavía en niveles bastante bajo ¿sí? Igualmente con el inglés, yo lo aprendí ocho años en la escuela, aunque el inglés para el alemanes es un poco más fácil que para... El, las personas que eh, solamente saben el español, que son más cerca de los dos idiomas, ¿no? Eh, aunque es así, en, en el inglés ni puedo hacer una, una ponencia, por ejemplo, en inglés es, no es posible, aunque estudie 8 años. ¿sí? Eh, o sea, realmente, o sea, no, no es así que todos. Hay personas que pueden aprender 10 idiomas y hablan los 10 idiomas como, como una maravilla. Pero la mayoría de nosotros No, o sea, no puede aprender ni un idioma en un nivel muy alto en el caso del espanto, sí es posible llegar a un nivel muy alto y eh, también leer literatura uh, leer poemas uh, y todo eso y eso de alguna forma es la esencia de un, de un idioma también llegar a este nivel para leer literatura ok ya les dejo? <risa> Churíjavas. ¿Alumnos? y ¿Alumnos? ¿Alumnos? qué, bueno, no ¿Alumnos? Ah, ¿qué? es? no sé, ¿Quién qué? ¿Al, al, el al, al, al, al, ¿qué? al, al, al, al, Es al, al, al, al, al, al, al, al, ¿Qué al, que en can... tengo unos volantitos, si alguien necesita eh, y tengo dos diccionarios esta mica botana 300 y el otro 190 si alguien quiera solamente es uno uno Dos, tres, ok. okay. ¿Me refería a Pedro? Okay. Sí. <risa> pues, eh, o sea, platicamos un poquito de los, de los congresos. En el caso de los congresos, los más bonitos, según mi opinión, son los congresos eh, grandes, Los internacionales, y tenemos, o sea, existe un congreso que, universal, el Congreso de Esperanto, entonces realmente la edad promedio es un poquito más alto que vale unos 1500 personas de unos 60 países realmente. Existe en, en este año en Israel el Congreso Internacional de los Jóvenes y la Asociación Universal de los Esperanto Hablantes. Jóvenes. Uh, también cada año da unos dos becas uh, para personas que quieren participar. También existe este tipo de chance. Uh, y hay otros en Europa. Existe somera esperantos tanto y también existe un congreso en, en abril. O sea, allá en Europa hay un montón de diferentes congresos. Es un poquito la, la ventaja. Que, que tienen los europeos porque okay, allá es, o sea, el escanto realmente en Europa es más difundido todavía que, que en México, aunque por el internet ahorita hay más y más personas en México que, que lo hablan pero allá, como las fronteras son tan cerca, o sea el programa Alemania tiene frontera a Dinamarca pues del centro de Alemania son unos 500 kilómetros a la frontera de Dinamarca, y también el centro de Alemania unos quizás otros 500 kilómetros a Polonia, en el sur 500 kilómetros a Suiza, después unos 300 kilómetros más o menos a, Fran a, la Fran a Francia y País Vaco, o sea, también Hungría es unos 500 kilómetros, o sea, son, las fronteras realmente son, son muy cerca y eso fue una de las causas, porque históricamente el cuando... tenía más impacto en Europa, porque pues, en, el tiempo, en los tiempos antes antes de internet, pues para los americanos, o sea, cuántos o sea, hasta hoy, ¿no? el porcentaje de los americanos que va a Europa es, es chiquito, ¿no? Es, no son tantos, son solamente las personas con más posibilidades económicos económicas. ¿no? Y pues lógicamente el, el deseo o el contacto con los idiomas aquí en México no es tan alto pues aquí estamos en mil kilómetros al sur español, ¿no? nos vamos al norte todos somos en la aduana de Estados Unidos ya no podemos pasar o sea, la, sí, es así o sea, la mayoría de las personas no pueden recibir una visa Y si sí, entran los primeros mil kilómetros, también es español, <risa> porque pues, en San Diego, eh, Los Ángeles, hay tantas personas que hablan español que casi no necesitamos otros idiomas en este caso. O sea, sí, por eso, eh, pues, porque hay tan pocos contactos o tan poquitos contactos en relación, eh, lógicamente el deseo de aprender otros idiomas no es tan alto. Y, Pues cuando hablamos de utilidad de idiomas, eh, de alguna forma, o sea, de todas formas siempre es bonito hablar idiomas ¿sabes? con celo, ¿no? Pero los, el argumento que, pues, eh, alguien dice es cuando no sirve para nada porque nadie lo habla, ¿no? Pero vamos a decir para una persona de, que trabaja en una panadería en un pueblo 50 kilómetros norte de Yo vivo unos 50 kilómetros al norte de, de Efe. pues Para una, una persona que trabaja en una panadería de, de, de mi pueblo, prácticamente, pues ¿qué, qué, ¿para qué sirve el inglés, no? Queda igual, ¿no? De alguna forma, ¿no? O sea, pero de todas formas, uh, creo que es bonito una experiencia bonita aprender idiomas. ¡Ya! Voy a... este, me interesaría este. ¿Esta? Ajá, pero este... No uh sé. -huh. Eh. ¿Qué fecha es el Congreso Americano? Eh, creo que más o menos, menos 15 de noviembre. Casi igual como el otro. Para que se vayan planeando, que nos volvamos a ver en el Congreso Aprovechando con la marca de la sociedad, será una otra pregunta. Después tenemos libros sobre la historia del esperanto en México, está fácil la obra. Eh, libros. Solo solamente existe por un documento Y si después queremos En este caso también información, contactan a informaciones información. españolas. Información. O sea, la ahorita prácticamente la mayoría de los libros, el servicio de libros, está en, en Tecamac. Tecamac eh, es por indios verdes, salen con un autobús eh, de ODT, por ejemplo, y otros, y les dejan crucero de reyes. Eso es un pueblo, sí. o sea, eh, reyes. y Santa María o lo o sea, Después ya sigue de Sayuca. Son una o realmente una hora y 15 minutos, dependiendo qué día. Eh, también nos pueden visitar. El 8 de junio vamos a tener el examen allá, el examen de según el marco común eh, de referencia de los idiomas. Sí, pues, esa palabra es allá. un poco difícil, el común de referencia de los uh, Y ves, nos pueden visitar y les podamos mostrar los libros que tenemos ¿Podemos sí. ir cuando podamos? Mejor, me o, sea, o sea, especialmente en verano es un poco complicado ahorita porque yo voy a estar en Europa entre el 17 de junio hasta el 10 de agosto. Y Mayeli va a ir el 11 de julio hasta el 8 de agosto. En este tiempo no, es, no vamos a estar. pero después que autores. otra vez. O nos visitan antes. Nos avisan. Eh, también aquí tenemos... El ¿Pasa los que tomen y También pueden tomar más, ¿no? Allá aparece el número telefónico, también. Entonces, si nos contactan por teléfono o por internet, entonces nos avisan y preguntan si estamos o no. Están bienvenidos a los días. Entonces, ya dejo el espacio Su maestro, muchas gracias otra vez y gracias a Luis por dar las clases. Gracias. Hasta luego, gracias. Ya tengo todo. Eso es sí. los volantes de Devo y nosotros también. Gracias. Si alguien quiera tomar más, mucho. Hasta luego. Sí, yes. me pensas que vi ciertos sucesos en la examen Gis Hacemos una pausa, cinco minutos Buenas tardes de al Chivi Jodí hablar Sabato 1 de junio Que el Miam Diris, la Basintan Zabaton. Ni y... Leguis, y... la de Kokan Letti Onon, Kaila de Nahuan Letti Onon. Pamela, Chuipovus Fermi, la Pordonis, se vi bolas, bombolo. charla bocato y multe, molte parolas. Estas brúho eh, que venidas en la chambre que tiene, en la salón, en la audiencia Bueno, ni comienzo a leer la Dudecan Leti Onon. Ángelo Chubipovus, comienzo a leer la Dudecan Leti Onon. Perdón, la Dudecan Leti Onon. Es de la... Daurigo, de la Degnawa, De la Degnawa Leti Onon. Juan de Buenas tardes, camarada. Perdón, ¿qué ni me tuve venido a mí? Se lo casi es iris en la mano por matemática y tié titróbis, ex profesora mía. Te invito a ti a la tabla, a la tabla. Ni mendis kafon, ser la genero, mis comprens, ni caiportis, a mi teón. ¿Quién en ti acaso? Chú, protesti, chú, trinqui la teón. Ni trinqui la teón. Eh, <coughs> pardon, vidante perdóno ah, vidante esta será es vidante vidante y esperando en mi apoyo y siete gestos cursos y empleos con el que hay dan con tres buenas vi tres buenas <coughs> eh, Rodolfo eh, postia pues tía clarigo vi estas pardomita ser tio tío indus señoroin tía dextre tía multain gestoin ilipadas tumili parolas ili estas surmutulue tía ili multe gestas parolanti Tu tío estas ia religio, religio, ne María, ne surmutulo, estas homo surda caimuta, surda estas persona, que unepo poba saudi, caipersono, que uné poba sparoli, estas muta. Al tío yo muy mancas entumo, anco, al brindulo mancas entumo, mancas alí vircapable. Danco. ¿Tere eh, pone vi legis? Nulla no aborto homo, eh. ¿no? Homo, eh. Se trebone vi, vi, leguizanca o okay, que el Angelo. Carmen. Ricardo, <coughs> Ricardo, Ricardo. Mi trovis, los, los a una vez. ¿Quién es chiesta? ¿Aquí uy aparenta? ¿Aparentenas? Apartenas. Apartenas. ¿Sanon? la persona? ¿Quién es costanchillo? Mitrovic, Netrovita, Netrovichas, chitie. Ni perspectivas tiu tiu contigo conido robas bonelegis de la subfinso un. Dan con uzadon, uzadon. Eh Bianca o Sophie bonelegis? Rebeka. tiene un chip postranchilo, y habas diversa y liloy. borilon, por diversa y aboteo. Se un y y los otras usas beak only metroval transistor alixona. Eh, danko, para para para cae Me un. A a Metion el eh, la alumas y tú. el de la preposición preposición me chefe Que la tría que el que la paso de plu gramaticum y y regarro la eisalion la richan en Anta uno de acento nur malofta y caucho raíz tra tiu verdad y deserto yuche crestas greno calle y multillas frutaron bobo y Chupano, ¿eh? Cay... Cayzimile. Eh... Dankon. Eder. Pamela. Rigardo tiene... Bien. Yusnazquita. Yusnazquita, Gopino. Yusnazquita y Apu. Chia Patrimi. Tierra, Darcha, Hoy. Grecas... cerca un abujjo y di estas soft file y ribbonas en las softoy estas estatura softoy Softoy estos esto no es correcto. Cai mal ondas. Prefiere dia dos cup. hay un error dice ausculto y debes ir ausculti. No. Uh, ni ausculto anecdoto. ¿Ascultu? Ajá, sobra la I final. Ni ausculto anecdoto. Ni ausculto anecdoton. Antonio Chu mi veré, me jabas no van por raconti. Raconti. Dan, raconti. dan, con, dan con Pamela. Ana um, eh, María. ¿Quién es Armando. A la sedna Señoros en trencotas la dica señor monja. Su la stratu. Kai señoros en demandas tres gentil. Chupi poas vidi da gigiona coroestas. Señor monja. Suspecte de me la demanda de Manny Bintón y responde. Vive en eresiras chi si, Fri en la Joro. Yo estas muy breves. El texto por el valor. Cúm, ni, kai, semi ni, interpolas, y parigos, amigos. Kai, semi ni, parigos, amigos. Vi vis visitos mi Hemoin, traece divisito mi Hemoin, mi Hemoin, En anillos opinas Que mi mano De mi afilino Al iu Iu Ech Jorgolo Arturo El no este, mi, Jim, Racontes. Nuestras, Mi, Mi, ni No, no, Dalam dulu la dalam bilangan pokok, dulu pi di en la bulu, y dar suku, sulam bollo ke dalam manda sing, nabo nabo, nabo, daniras, daniras, daniras, y daniras, daniras, daniras, daniras, daniras, daniras, daniras, daniras, daniras, daniras, daniras, daniras, daniras, daniras, daniras, daniras, daniras, daniras, daniras, daniras, daniras, daniras, daniras, daniras, daniras, daniras, daniras, daniras, daniras, ¿Por qué alguien dirá que vi diras de mía? Diez y nueve. Giras de mía. Gicuchas y es en mía. Vone, vone, mi vida. ¿Qué vi esta terna? ¿Quién vi no más bien? Venía. ¿Chobina Javas no? Diez y se Servine no más bien. Había persona y no más bien. Vone, ¿quién vi a Patrino no más bien? No. Perdón, esto no más vin. Hay un error. No más. No más vin. No, tío, te prendas. El folle, si miras a mí, mi cara, Ángelo. Ángelo. Ángelo, estás bien, no, mucho, ¿eh? <risa> al mi folle, si mil, mal pura no más mil, mantura porco. Nulao, lavedero. Ful, no, tondro, estás neble. Neble. Ne neble, sí. Y a un pintichio, bubacho. Neble ne ti ion prituchi bubacho. Tiro al di, knabo, juria mamilo es familia esta grande. Vino proximume y el grande aquí el tío de la onclo pechio, pecho, pecho. Pero usa diableto. Quionta persona y estas es en mi, familia tuío? Oh, Josyes, tío de mando estas esta esplada. Ni estas quionta persona y un um, la de Panio META o PANIO Panio. Panio. Caigión ta Panio META o Uno por chico persona. Olvides iras si y un Dancon. Trepone. Rodolfo. Setio estas tremanova o pol Carlo. Mi racconto salvi y on nova. Mi racconto son yo. Give me sonjes no ligera era era en stel forma duon lum chambredo Viva Peris Montru bian invitilo mine re mine richevis Exacto mi respondis a do la Rediris labiro, caiconduquis min en angulon de las chambres. Quiasidis que el caic lon barba y señores. Iu el ili, iu tres similis al esperanta instruisto. Iu examenis min, demandis pertimilla timiga bolcho. Tan con, tres boni. Carmen. Sí. Okay. Iu estas vin, mi estas dolorful. Iu estas vin. Estudento. Estudante. Ah, dice estudento, es estudanto. Estudiante. Okay. ¿Qué estás vi? Hay un error, dice estudento, pero es estudiante. Eh, ¿Qué estás vi? ¿Qué estás vi? ¿Qué estás vi? ¿Qué vi? ¿Qué, qué vi? ¿Qué vi? vi? ¿Quién pide ocasos La venuncia en senda. ¿Quién da homo iros? Circau. Circau. Circau. De... ¿Quién cento? ¿Quién cento? ¿Quién cento? ¿Quién vi iros? Pero vi piede? Charmián piedoy protestos, qué explosión chino y trovis, ne, niés. Dimes lanzagas, la tostra chino es de vastis es, ecris, la sujisto, charvisto, farutron en lian capon caen en, en Jim, Chion y es portón, portón. La gardisto el pochi, pochiz, grande morilo. Mi bodys forcuri, sen ne povis, kai ek piquis mian capon. Danko, Rebeca. Foto prapo su mian capon, deki wui, kai mi la pocho de mian patrido, kia nivis, leviju, rodolchio, rodolchio, audí mal puillos, pregato kian no, mosquito mi mortiki, mortiki su mian capo. Se Rodolfo Chubineris, que vi justo tromis la postranchida. Yes, c'est bici, si es que opte d'un solio y antreubidas la ocasión taion. Mi volus a un cubidi. la Congreso. Y el día. esperando no, no. Esperanto, Congreso, ¿por Más nuevo de la Congreso de la Universidad. labor coincido en un biblioteco, tetra presentado teatra ¿Qué? Teatra. ¿Qué? teatra teatra presentado supera el saludo. marcado en restauración, restauración ahora sí, así, la hora de los el chifeto para el chipeto, callo, todo, todo, todo. Vale. Ah, bueno bueno programa esta es la de Diosa laboro Amús, samideano i el balagú antigo s'accelerà. Versaigne, que el que samideano és previable en me ni mi el tema, Thank you very much for your friends and family. Thank you very much for your friends and friends. Thank you very much. Thank you very much. You Leticia. Du deca Letzi Ono, da origo de la Deknawa Letzi Ono. <todicio> Leticia, traducción. La ¿No? ¿Con Continuación la Revenas Carlo Acompanata de Antonio Caerodolfo. regresa Carlos acompañado de Antonio y Rodolfo. Buen antagon camarada hoy. Buenos días. Camarados. Perdono que ni ne tú y venis al vín. Perdone, perdona que Nosotros no venimos. aquí. Que no que no llegamos contigo, pero falta traducir tuí. Exacto. ¿En lo que? <tose> Enseguida. ¿Qué Set Ocasis, Kenny, Iris en la Manjovagono por Matenmanji. Pero. ¿Sucedió? Es. Que nosotros venimos en la, Fuimos. Fuimos en la. ¿Matenmanji? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vagón de comida? Sí. ¿Vagón de comida? El restaurante dentro <tose> del Manjoe. tren. Uh -huh. Manji, comer, vagón o vagón. Mhm. Por mañana. Por Matenmanji, Kaitie, Nitrovis, ex profesoron, Nian. ¿Para desayunar? Exacto. ¿Y? ¿Allí encontramos? ¿Allí encontramos a nuestra ex, -pro... bueno, a nuestra ex profesora? Eh, Él o ella? Uh -huh. eh... Nuestro ex-profesor, Dancon, Eder. Li invitis nin, sidis celia tabla. Nos invitó a sentarnos en su mesa. Ni mendis cafón. Nosotros pedimos café. Set la que mis comprenis nin. Pero el mesero entendió mal. Caiportis al ni teon. Quién fari en ti acaso. ¿Qué hacer en ese caso? Chu protesti. Acaso protestar. Chu trinqui la Acaso tomar café. El té. Ni trinquis la Nosotros tomamos el teo. Vidante ni antztelon. Vindo nuestra estrella. La profesora de Mandis Kion G. Signifas. La profesora preguntó qué significaba. ¿Quién? La profesora, el profesor, el profesor. El, el profesor preguntó qué significaba. Mi clarigis ali la signifum de ni insigno. ¿Qué significaba de nuestra estrella? <coughs> o insignia también. Ajá. Uh -huh. y donis informilon pri esperanto. le informilon a la información preesperante. o lo esperamos? Y el chiquillo, ¿no? ¿sí? Eh... ¿Quién me comporta en mi apoyo? ¿Y cuál siempre traemos en mi bolsillo? Tra le damos a leer, le damos lo de Cabo Arrago y ella dijo. ¿Y él interesa afero y aprendiendo la lengua? trebone ¿Eh? ¿Eh? ¿Apera qué es? ¿Apera cosa? Cosa, asunto. Eh... Ah, no. es? Mi certe che estos cursos, cae eble mi iros con quelca y colegio. Seguramente asistiré al curso y quizás iré con algunos colegas. Dan con Trebone. boneder. Eh, Pamela, <coughs> postia clarigo viestas pardónita. Se, Ricardo, Tio, Indú, Señor. Pero estoy observando a esos dos señores. No. Pero ven. Pero, eh, pero. el tiempo el problema. Observa, es para observar. Exacto. <coughs> pero observa. ¿Y lo demás qué? Esos dos señores. Tie. <coughs> Perdón. <coughs> Die. ¿Cómo? <coughs> Dext <coughs> Angelo, vamos a lo ejerce un elegante. Dextre. Dextre. Dextre. Dextre. Dextre. Dextre. Dextre. de en qué vamos perdón ¿Y dan con angelo mi, <coughs> mi Daurigos. Eh, perdón retomo la lectura este me perdí aquí el multain gestoin, guest y faras du ¿No? Es ¿Cómo hacen muchos gestos que se viene después? Sí, uh, a ver, pero tradúcelo. Pues que sería: ¿Cómo muchos gestos ellos hacen durante la sala? Mientras, durante el o sea, <coughs> eh, está permitido en Esperanto, aunque en español no se escucha muy bien. Pero, al, Pamela, ¿cuál es la razón por la cual sí se puede poner Multain, Gestoin antes de Ili Faras? Mm. Eder. El acusativo. Gracias al acusativo. <coughs> eh, Ana María. Ili estas surt mutuloi. Tier allí múltiples gestas paralate. Por ello, por eso hace muchos textos ¿verdad? hablando. Chutío estas IA reliquio. ¿La caso? ¿Eso es una religión? Eso es alguna religión. Eh, Armando, ni nee, María, ni nee. Surtmutulo estas homo, surda, caimuta. Es es surda estas personas que unen povas audi y personas que unen povas paroli estas muta. Surdo es una persona que no puede escuchar y es una persona que no puede hablar, es mudo. Altiui homoi mancas sentumo. Ellos es, menos, pero no, es no falta, es ¿no? Mancas es fal, fal, falta, les falta. A esos <coughs> hombres les falta. sentido. Exacto, les falta un sentido, ¿no? En este caso son dos, pero la traducción es: a esos hombres les falta un sentido. <coughs> o facultad, si quieren, o habilidad. Ancao al blindulo, mancas centumo. Mancas Ali Vit capablo. capablo Exacto Vit Capablo, exacto Arturo rigardo, rigardo Observa, observa Mitrovis Pos Tranchilon Apudlabenco Yo viajo No Yo encontré Eh, sí, pero trae muchas cosas, ¿no? ¿Cómo, pues sí, es una navaja bolsillo, o sea que, ¿Cómo se dice? ¿Eh? ¿Perdón? Navaja. suiza. ¿No te escuché? Navaja suiza. Así se llaman las que trae muchas. Ah, bueno, una navaja suiza, ok. Eh aputlavenco. Quién es y estas? ¿Quién es? Exacto, exacto. Chu al nenio. Do la persona qui es poch en Mitrovis, netrovillas no chití. Entonces. Ángelo. No, no. No. Era... no, la persona aquí es Postranchilo Mitrovis, Netrovillas Chití. Entonces, de es no. la baja No. La, persona? ¿La... ¿La, persona. No ¿La eh, Arturo. No se encuentra aquí. O sea, ¿quién no se encuentra aquí? La persona. Eh, ¿Qué es? ¿Cómo lo tradujiste? Bueno, ok, exacto. Y significa de propiedad, ¿no? O sea, eh, propiedad en el sentido de, de, de que es de el, la navaja, es de esa persona que no está, ¿no? De ella. ¿Me expliqué? sí. Eh, continuamos con Arturo Mi pensas que pertiuchi postranchilo Hay un error también ahí en postranchilo Oni povas bone clarigi la usadon de la sufixo um. Arturo Pienso Pienso que por medio de esta navaja podemos explicar muy bien el, el uso del sufijo un. Um. Ángelo, ¿chuyes es. Acaso sí. chi postranchilo. Ah, No. Esta. ¿Por qué es esta y no esa? Armando. pero eh, ¿Por chi? ¿Te exacto porque la partícula chi que no tiene traducción al español significa cercanía como bien dice hermano Angelo Vido um, ti un chipos tranquilo de nove Vé esta nada diversain iloin diversas que es ilum? instrumentos exacto instrumentos Seguilon. sierras. Borilon. ¿Qué es? Brocas. ¿Sí es broca? Es el que está en forma este espiral. Ah, no. No, ese es ¿Borilo qué es entonces? Ah, sacacorcho, ¿no? Bueno, y perdono mi porque esis la ¿conas la signifon del aborto en cervífaris latas con mi mi vidas. Y agujerear. Ah, entonces borilo es instrumento para agujerear. Pues una perforadora que yo en mi opinión es el que está en forma de espiral. Bueno, pero, pero no sé, pero no sé. Entonces borilo qué es? ok Cor ¿Eh? ¿No te escuché? Okay. Un punzón. Ah. Ah, okay. Okay. Entonces la ¿cómo dijiste? Punzón, un punzón, ¿Punzón? corcotirilon, faililon, tondilon. ¿Cuál? Tondilon Tondilon. Gitaugas por diversa y laboreto Sirve para diversos labores. Set vere y estas nectondilo. Que no bueno, se vere ah, y estas que nectondilo, nectseguilo, nectfai filo, Ni. Sin eso. embargo, se vere en realidad no es ni tondilo, seguilo, faifilo, borilo, eh, Rodolfo. La sufixo un. Y el similas tía y multa iloin. El sufijo um de algún modo se asemeja a tales instrumentos. Mm, multusan. ¿Cómo traducirías multusan? Con instrumentos multiusos. Exacto. Oni usas yin, quiam, oni ne trovas la justan afixo. Se usa cuando no se encuentra el afixo correcto. Oni povas diri ancao, que la sufixo um simila chion chionfarantain, laboristoin. No, se puede decir también que el sufijo um eh, se asemeja a estos, eh, no sé, como obreros, hace todo. Exacto, ¿no? ¿Cómo eh, funciona? Milusos, ¿no? <coughs> Vulgarmente llamados en México milusos. Creo que Héctor Suárez ha hecho este comedia sobre esos <coughs> trabajadores. Kiufaras kiain ain laboroin. Ah, perdón, ahí dice kiu, debe decir kiwi, porque es laboristoin. Entonces kiwi faras kiain ain laboroin. como quienes hacen eh, trabajos cualquiera que sea Exacto, cual cualquier sea. tipo de trabajos. Zetne havas definitan metion. Pero no tienen un oficio definido. Metio es oficio. oficio. No leímos el vocabulario en esta ocasión. 49. bueno oficio. Eh, perla la sufixo un, um, oni, amindumas, aerumas, gustumas. Ah, por medio del sufijo un, um, se corteja, ventila, te gusta. Trebone. Carmen. Carmen. similai vortoi, onipovus, ancao, clarigi, la uso de la preposición ier. Por similares palabras, uno podría también explicar el uso de la preposición Trebone, trebone. Clarigi, lo trajiste muy bien. Eh, quien no tiene. el, el cual, ¿no? El cual, el cual no tiene de, una de, definido un sentido, eh, ¿Sí? Sí. y es no tiene un sentido definido, no tiene un una acepción definida. Montras, chefe, mesuron. principalmente allí él muestra principalmente la la medida pues sí no la la medida y el atría y aquel que da paso en la tercera un poco de de pasos Y aquel que da paso hoy, algunos pasos, ¿no? Sí, algunos pasos. algunos pasos. Rebeca. Ne plu gramaticumo mi petas. No, no más de las gramaticales, yo, yo, ¿qué? Yo pido. Ni rigardu la paisajon. Observemos el paisaje Observemos el paisaje O sea, no gramática, mejor observamos el paisaje Vidu la Camparon rica Campiña El rico No, la rica campiña Pues el campo, ¿no? El, el, el rico De riqueza, ¿no? Campo Anta uno y arcento, nur maloftai gauchoi eraidis, cae <tose> tiui verdai desert, eh, pardon. Anta uno y arcento, nur maloftai gauchoi eraidis, tra tiui verdai desertoi. <tose> Hace un siglo. Hace un siglo. Hace un siglo, Pocos. Exacto. Este. Entre esos verdes desiertos. Los. De mm, Desierto, sí. En entre esos verdes. Desiertos. Desiertos. Verde, desiertos verdes. O oh, sí, verdes desiertos. Desierto. Desierto. Eh, Desierto. Son aborígenes de. Es una palabra sudamericana. Como que dijiste, Rodolfo? No, pues sí es como una persona típica de Argentina, pues sí. Esa persona es gaucha, es decir, es muy buena onda. Creo que es una traducción, si no me equivoco. Este, es como decir es campesina, ¿no? Es, este... Ajá. Implícito están que los que vivimos en la ciudad no somos muy buena onda, ¿no? <ríe> eh, ¿Dónde vamos? Campanas. Nun chie crezcas greno. Ahora crece. ¿Cómo? Ahora. No te escuché. Bueno, ahí no, Chie. ¿Aquí? No. Ángelo. En todas partes. Nun Chie. Ahora en todas partes crece. Gran... Eh, ¿Greno qué es? Cereal. Cereal, exacto. Cae. Plimultillas brutaro. ¿Y. el ganado, no? El. ¿El qué? se multiplica pero brutar o como lo traducirían rebaño, ¿Eh? rebaño. Re, bueno rebaño rebaño es cualquier tipo de o ganado ganado sería más bien ajá de ganado bovoy chafoy chevaloy ¿Cómo es chafo y son carneros son los perdón mi ignorancia de y eh... Mm, eh, Leticia. Ericardo Ricardo Tien. Observa. Observa ahí. Y en yusnas, yusnasquita bovido. nacido. Eh, ¿cómo se llaman los ¿Es becerro? becerro. Mm, bovino yus naskis gin. ¿Cómo? O sea, ya está traducido, acaba recién nacido, pero... Bovino yus nazquis gin. la vaca no. pero es que la vaca no es la que nace porque no, eh. Eh, o sea, la vaca exacto, ¿cómo es? exactamente, es eso nazquis Jin dar a luz, pues así ah, cuando uno nace pues ya ve la luz, ¿verdad? aunque no me acuerdo yo de eso, ¿no? pero bueno Apud Sia Patrino, tie aro da chafoy blecas circou a cujo. Não, aqui não. Aí? Um conjunto. de borregos ¿no? ¿qué son? de borregos lo que hacen los borregos ¿qué es? Eh? Balan. ¿Eh? Balan. balan allí un conjunto de borregos balan chircao agvuyo al lado del agvo es agua del cuerpo de agua, ¿no? No sé, ¿será un pozo? ¿Será... Eh, no, pozo no creo que sea. Pero sí, un cuerpo de agua. Un cuerpo... De, ¿eh? Un bebedero, exacto. Sería un bebedero, quizás. ¿Chirca o cómo se tradujo? Al No, alrededor. Y li, estas... So, ellos eh, están sedientos. no es. Creo que está incorrecto el. Solamente voy a corroborar que sea. No, está, eh, está incorrecto. Dice Soifai, debe decir Soifai. Dice, soy fi debe decir, soy fai. ¿Sí entienden la diferencia? ¿Eh? Ah, no entiendo si todos hablan a la vez. Pamela. Que debe ser con i. Es. latina. Debe decir, debe ser con i, no, no, con, ne, con, Yo. Yo. Yo. ¿Ili mm, volas trinqui? Tres bonos. Eder, la chafas estas stulta y malbonodoras. Los Prefere ni auscultu, hay un error, ni auscultu anecdoton. Escuchemos una anécdota. Antonio, ¿chuví ver enejabas novan por raconti? No contar. Quí, uh, dice P A pero debe decir A. A. ¿Quién? Al, en o sea, la persona que habla, ¿no? Dice P A, debe decir A. ¿Quién? ¿Por al ne no auscultu tiunchi. Senmon kai bonha. Señor Osenmon, rencontas la tikan Señor Onhap sur la strato. El señor Senmon se encuentra al borde del Señor Onhap sobre la calle. Kai Señor Osenmon demanda tres gentiles. El señor Senmon pregunta muy gentilmente. Chubipas diría al mi kioma horo estas? ¿Por simple pues decirme qué razón? Señor Onhap suspecteme Ricardas la de Mantington. Perdón, de Mantington kai respondas. El señor ponga sospechosamente, mira al demandante y responde. Vi vere, ne desiras, tzibri lahoro. Estoy realmente, no desesperado la hora. Tío, estas es nur pretexto por ek paroli kun mi. Eso es solo un pretexto para comenzar a hablar conmigo. Caiceni interparolas ni farillos amicoe. Y si nos entrevistamos, ¿Caese ni farillos a ¿Y si nos amigos? Ni, perdono, vi visitos mi Jaimón. Usted visitará mi casa. vi visitos mi Jaimón, Leonora? ¿Y si visitará mi casa, ahí se encontrará a mi hija Leonora? vi visitos mi bien amigos y se bien amillos y aquí vi petos y en manos cae. Si se enamora de usted pedirá su mano allí. Chubió apinías que me donos la mano de mi afilino al iu centaúgulo que yo ech ne havas?: En caso usted opina, en tal caso está claro que le daré mi mano de mi hija un que ni siquiera tiene reloj. Yes, Pamela. Buena anécdota, Antonio. Bueno, Caitre ¿no? Lerte, Villín rac Racontis. Uh -huh. Y muy bien, no sé qué es Lerte. La... Eh... Sab no, sabio no es, es este. ¿Cómo es? Hábilmente está en el. Alerta hábil, exacto, hábilmente. y muy hábilmente la, la contaste nun estas via vitzo, Carlo ahora te toca a ti, exacto, es tu turno Vizzo significa fila, pero en este contexto significa, es tu turno no Ana María mi ne netre flue parolas yo todavía Exacto, yo todavía no hablo. Muy fluido. Muy fluido o fluidamente. Mi abuelo diradis. Mi abuelo decía. Exacto, mi abuelo decía: exacto. Nur forllante, oni farillas forllisto. Solamente. Forgi es, solamente forjando, se hace un forjador. Do, nur, parolante, oni, lernas, paroli. Solamente hablando se aprende a hablar. Mi probos. ¿Quién probó? Probaré. Probaré. Intentaré. Eh, Armando. La fremdulo y la Vilaya Bubo. El extranjero. El eh, extranjero es la Bubo que es chica de pueblo. Muchacho de pueblo. Bubo es muchacho, ¿verdad? Sí, sí, vive como se dice en argentina, pillete, eh, chamaco en mexicano, <coughs> el extranjero y el chamaco de, el pueblo. del pueblo. Fremdulo piedirante en la urbo rencontas bubon sur la El extranjero. Un extranjero. ¿Qué, qué, caminando, de, es, caminando a pie, pie el o a, el o a pie. El En la ciudad, Urbo, en la ciudad se encuentra un muchacho por la calle. Sobre, sobre? sobre el camino, cae, demandas Link. Audu, ¿quién irás, tío Chivoyo? Este, um, ¿se escucha? No, no. Muchacho. Muchacho, sí. sí. Este, ¿Cuál es tu camino? No. ¿Quién? ¿A dónde? Exacto. ¿A dónde ¿A dónde va? ¿Qué? Tu camino. No. Este. Ah, sí. ¿A dónde va este camino? Jiras Nenien. Se en la villaggio oni diri salmi Pero, ¿eh? pero pero en el pueblo me dijeron que ni se cuyin por atingui la urbo que, que, siguiera, que lo siguiera para llegar a la ciudad yes, eh, Arturo oh yes, iri pravis oh, sí. tienen razón pravi no ¿eh? En, en Rusia hay un, li, un libro un, un, qué es lo que se lee todos los días este, un periódico <coughs> en Rusia hay un periódico que se llama Pravda, ¿no? significa la verdad de ahí viene esta palabra en esperanto pravisili, pero a veces tenían razón <coughs> Do, qui al vi dirás que irás Y es, yes, señor, y nenien. Sí, señor, ¿Vale? Y cuchas, se el no. ¿Sí? Exacto, o sea. El camino no se mueve. Él, él yace allí sin movimiento. Está él está allí sin movimiento. Angelo, bone, bone. Bueno, bueno. Mi vida, que vi esta alerta. vida, bueno, ¿No? ¿Es mi vida? No, yo, yo veo. Ah, yo veo. Que tú estás... No, que eres hábil. Ah, ¿Quién vino más vin... ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? ¿Není el? ¿Chuvinejabas nomon? ¿Acaso tú no tienes nombre? Sí, yes, señor. ¿O sedmine nomás min? Sí, señor, pero... Yo no me llamo a mí. Ah, no, me llamo. no me nombro a mí. Alía y persona y nomás min. Ah, ¿todas las personas me nombran? No. ¿Otras personas? Otras, ¿eh? otras personas... Me, me nombran. Bone. Kiel vía patrino Nomas vin? Hay un error ahí. Kiel vía patrino nomas vin? Tu mamá. Nu, tío, dependas. Ahí es una. Bueno, Nu. Que el folle si dirá al mí? Mi cara, angelo. algunas veces algunas veces ella me llama mi mi cara de aire, ¿Sí? mi querido hombre exacto alifoye chinomas min malpura porco algunas veces ella sucio puerco puerco cochino no la, laulafetero lau, según Según ah, oh, bueno, según el tiempo, exacto, según el clima, según el tiempo. Rodolfo. Full motondro. Rayos. Estas neheble, si, ti, -ti bubacho. Es imposible saber algo acerca de este muchachete. Sí, bueno, exacto. O sea, bubacho de, es... Este oribó, ¿sí? uh -huh, Exacto, exacto. Diru al mic navochu via familia estas granda? Eh, dime muchacho, acaso tu familia es grande? Vidu proximume tiel granda que el tío de la oncle Pecio. Um, mire, aproximadamente tan grande como esa del tío Pedrito. Eruza diableto. Astuto diablillo. Quien da persona estas en via familio? ¿Cuántas personas hay en tu familia? Oye, oh, tú demandando esta expli clara. O oh, sí, esa pregunta es más clara. Ni estas tía un da persona y quién da telero y pano sur la manjo tablón. Um, Nosotros somos tantas personas eh, como oh, platos. Como platos, eh, mami pone sobre el comedor. ¿Qué quién da telero y pano y sur la tablón? Perdón, Dice, al, debe decir, la. Sur, la, tablón. ¿Y cuántos platos mami pone sobre la mesa? Uno por, por chiu, persona. Uno por cada persona. Bueno, intraducible, ¿no? Chuvi desiras tzi, yomplí. ¿Deseas saber algo más? Dancon, Carmen. Setío estas tres malnova. Popolo, racconto, Carlo. Pero eso es muy viejo. Eso es un popolo, racconto. Un así que no sé qué es popolo. Popolo, pueblo, raconto, cuento. Ah, ese es un muy mal cuento, Carlo. No, mal no. Muy antiguo, muy bien, muy es, antiguo. No, no, así, muy viejo. Sí, viejo, muy viejo. Ese es un muy viejo cuento, cuento popular. Mira cuánto salví ion tu te novan. Yo, yo, yo, encuento, yo te encuentro. No. Yo, yo, yo lo cuento. Yo te lo cuento. ¿no? Te lo contaré, te lo contaré porque. Yo te contaré yo te... algo totalmente no. nuevo. ¿Mi racontos son Yo contaré... ¿Un sueño? No, un sueño. ¿Quién mis sueños Aquí. ¿A ¿Que yo... soñé? Que soñé ayer. Solamente ayer. Así que Eh, Rebeca Mitrovillis en stelforma duonluma Chambrego No No Trovillis Es la diferencia entre el, La partícula Y la partícula y. Exacto Yo me encontré Mi trovigis en stelforma luma Chambrego yo me encontré en Steli robar este Stelforma Ahora mismo no ¿Cómo? ¿No te escuché? Forma de Ah, no. Estre ah, cierto, exacto. Me confundí con Steli, eh, Stelo, estrella, exacto, con exactamente. Entonces es, yo me encontré en una enorme habitación a media luz en forma de estrella. O sea, yo me encontré en una, lo voy a traducir literal en forma de estrella, media luz. Eh, ¿Cómo se traducirá? Chambro es habitación, pero Chambrego es una habitación más grande, enorme, ¿no? Una habitación enorme. ¿Eh? Pues un salón. Ok, un salón. Viro Aperis Caidiris. ¿Un hombre? A ver, vamos a dejar a Rebeca, ¿no? Rebeca. Montru vien invitilon Montru, no sé Muestra Muestra tu invitación Mi ne ritsevis, mi respondis No la recibí Do, venu antaula la yuyisto Pues, ven también no Ante, ante el, Ven ante la ¿tú? Ante el juez Herediris la viro. ¿Cómo? Es que no te escucho. Herediri decir. ¿Re? ¿Redijo, no? Contestó. Contestó el hombre, exacto. Contestó. Caiconduquis min en angulon de la chambro. Caisidis kelkai long barbay signoroi en donde se sienta el señor de cuarto donde estaban sentados algunos señores de de larga barba Leticia Iu El Ili Leticia ellos ¿Pero eh, uno de ellos Entonces, no el? alguno de ellos perdón ¿Quién quiu tres Q3 similis al esperanta instruisto muy se pare quien se asemejaba ¿Quién se pare uh -huh. al, al maestro de Q min Demandis pertimiga vocho. De, preguntó con una voz eh, temible, con una voz temible. ¿Quién estás vi? ¿Quién, ¿Quién eres tú? ¿Quién Estás vi, ¿qué haces? ¿Qué eres? ¿Qué, ¿Qué eres? Mi, estás estudiando. Yo soy estudiante. ¿Qué estás vi? ¿Por qué no? ¿Cómo estás? ¿Cómo eres? Mi, estás y una caysana. ¿Quién vi lojas ¿En Bonaero? En Bonaero. Buenos Aires. Sí, Buenos Aires. <risa> ¿Quién vi Iras? ¿Al Esperanto Congreso? Congreso de Esperanto. ¿Quién dio Ocasos? No ¿Cuándo será? ¿Cuándo ocurrirá? La venontan Semainon La La próxima semana Quién da homo iros ¿Cuántos eh, hombres Hombre está traducido correctamente, podría ser también ¿Cuántas personas van? Aunque también existe la palabra persona. Chircao Vincent. Cerca de 500. Ah, hace rato les dije que Chircao. Eh, la, se las dije mal. Chircao es cerca de, ¿no? Entonces, los, la chafo y este es Chircao, ¿no? Del pozo, del cuerpo de agua, ¿no? No alrededor de. Alrededor de es eh, ahora les digo ah no, si sí estoy correcto Chircau es alrededor de entonces alrededor de 500 alrededor de 500 Chircau entonces no lo dije mal, lo dije yo afortunadamente continuamos ¿Quién vi iros? ¿De qué modo te irás? ¿Pertraino? ¿Por qué? ¿Quién vine iras piede? ¿Por qué no irás a pie? ¿Char mi piedo y protestos? ¿Por qué mis pies? ¿Protestarán? ¿Protestarán? ¿Quién es por tranquilidad vitrovis? ¿Alguien sabe traducir? ¿De quién es la navaja que te encontraste? ¿Ne? ¿Nee? ¿Neníes? De nadie, no de nadie. Vi mensogas, la posh tranquilo, y es, debas, esti e cris, la yuyisto. Tú mientes, tú mientes. No. Debe ser. ¿Alguien sabe traducir? Debe ser de alguien. Debe ser de alguien. Cris Layollisto. Exclamó. Gardisto. Faru Truon en Liancapon. en metu en jean chiuin y E.S. vorton el guardia bueno. guardia as, as, as true ¿qué es? un agujero ajá uh hace -huh. un agujero En su cabeza y mete en y mete en ella las palabras, eh. Mmm, Eh, ahí sí mismo no sé cómo traducirlo no estoy seguro que sea sus de alguien más, no, o sea, mete las palabras de alguien vamos a ver si encuentro una traducción de IES que nos ayude Sí, mete las palabras en yin. chiwing, mete las palabras de todos, ¿no? Porque chiwing de todos, eh, y es vortoin, o sea, las palabras que son de todos, ¿no? O sea, la traducción sería, guardia, haz un agujero en su cabeza y mete en ella las palabras de todos. La gardisto el pochigis grandan borilon. sacó de su bolso una grande navaja ¿no? ¿cómo era? una? ¿cómo dijeron que era? ¿punzante o qué era? ¿punzón? mi volis forcuris et nepovis quise salir corriendo o correr Huir, no, quise huir, pero no pude. Kai ekpikis pikis mi ancapon. Eh, dan Eder. Forta frapo sur mi ancapon vex min. Un fuerte golpe sobre cabeza me despertó. Caimiaudis la vochon de mi apatrino. Escuché la voz de mi anapatrino. Kiudiris. Le vi Rodolfo. Rodolfito, ¿no? Au vi malfruillos. E Ricardo, ¿quién mosquitos mi mortigui sur Ya que mosca mate, sobre tu cabeza. Eh, sed, Rodolfo, ¿chuvine diris que vi yo trovillis la postranchilon. Rodolfo, ¿acaso no dijiste que recién no encontraste en la navaja? Yes, sed Vias que ofte dun sonjoi ni antauvidas la ocasantá Sí, pero tú sabes que a menudo durante los sueños prevemos los acontecimientos futuros. Mi volus antauvidi programon de la congreso. Yo quisiera prever el programa del congreso. Y en mía. Esperanto congreso programa. Congreso de Esperanto programa. Malfermo de la congreso en la universitato. Labor cuncido en Urba Biblioteco. Teatro presentado. Supera examene. examen. Pero... Banquedo en restauratio la hora Rostallo. Excurso per Chipeto que autobuso autobús. Excursiones. Eh, por medio de Barco. barquitos, ¿no? Cano. Eh, ¿eh? De canoa y autobús. Balo, balos baile Chuyes. Bueno. Lo chubby Jin en la portero. Bueno, en Eh, bona programa, esta seriosa laboro que hay la Samideano y ni Samideano, Atingos, es sí, la celon. Nosotros y sí, <muchas> Samideano, estas ya en la statsidomo por acepti ni. Al algunos camaradas ya están en la casa de estación para aceptar. Ni pretigu ni a invalizon. Precisamos de nuestras maletas. ¿Cómo? Precisamos. Eh, puede ser tomemos, este, arreglemos, tengamos listos nuestras maletas, ¿no? Carlo, Carlos, malfermo la fenestron por montri ni a verdan flagueton. Carlos, abre la ventana para mostrar nuestras banderas verdes. Nuestra bandera... Nuestra banderita verde. Yam ni en venas la ni hay cara y y saluton. La atendanta y y con joya, visayo y crías. Bombenon, amigo. Yes. Mm. Eh. Pamela, ¿Quién diris la ex profesora al Antono? ¿Quién diría la ex profesora al Antono? mina de nueve. ¿Qué quío estas interesa a fero? Quío estas interesa a fero Lau la ex profesor. es la insigno, interesa se interesa. ¿no? Eh, oh, no. sí. Priquio, esta es la insigno. ¿Por qué se Eder? Priquio, esta es la insigno, Priquio, esta la insigno, Pamela. Eh, Exacto. Perfecto. Dola, ex profesoro. Eh, legis. informan pri Esperanto kaj diris ho tre interesa afero chunem. kio estas interesa afero Esperanto kio estas interesa afero Esperanto eh, Ana María la ex exprofesoro invitis al Antonio kaj Rodolfo si dice li de la ex profesora Kion mendis la estudiante. kion mendis la gestudanto yes la gestudantoi mendis cafon armando chu la gestudantoi trinkis cafon Quién es el men, quién trinkis. Teon. Teon, yes, Teon. Arturo Lau, la ex profesora Chu Li Che, estos cursos de Esperanto con colegui. La profesora parolis kun Antonio Carlo Kai Rodolfo Chonel. No? La exprofesoro invitis al Antonio Carlo Kai Rodolfo si che la tablo. Eh, Ilie Mendis cafon se trinquis teon. Kai parolis pri Esperanto. La ex exprofesoro opinis que Esperanto estas lernenda lingvo. Kai chula profesoro che estos cursos de Esperanto con iui colegoi la tion dir la likes profesor que li prenos curso on de esperanto, ¿no? con kelka i colegoi. Mm, Angelo, kio estas surt mutulo? Carmen, surmutuloi estas personas y que estas surda y cae mutai. Mm. Eh, Rodolfo Chu surmutuloi estas ia reliquio. ¿Qué estas? Eh uh, tío estas? Eh, uh, au o persono ehm au como au persono que estas kiu aquí estas surda kaimuta Yes, très bon. Carmen, el surmutu lo y mancas sentumo. Mancas en eh, Rebeca, Kiwi sentumoy mancas al sur mutuloy. Kiwi La... eh, sentumoy mancas al sur mutuloy. La aud La... capablo, kai vid capablo. Yes. Eh, manqui, ne estas transitiva verbo Protio, ne estas acusativo Ne estas transitiva verbo mm. eh, Leticia, qui es estas la post-transilum? Nenies ¿quién es? Nenies. ¿Quién es estas? ¿Quién es estas la pos, pos Tranchilon? Nenies. ¿Quién es? Mm. ¿De quién de quién es quién es estas la pos Tranchilo? De nadie. Nenies. Eder, ¿cu eh, estás similo entre la posh tranchilo y la sufixo un? Um? chu similas la posh tranchilo y la sufixo un? Um? Eh, la posh tranchilo, ¿cu no estás de seg, no estás bíldo en la texto? ¿Cu esta es la posh tranquilo la chu la posh tranquilo similas al la sufixo um y es que estas la similo y es la sufixo un um, estas Ne havas definitan senson, ¿no? Kaila posh tranquilo, eh, havas diversain iloin. Seguilon, borilon, corcotirilon, fai lilon, tondilon. Do havas diversain iloin. Tiene diversos instrumentos. Eh, do, ether, estas. la signifo de la sufijo um. Ne havas definitan senson? Jes. Kiam oni uzas gin? Leticia, ¿quién usas la sufixión "-um"? ¿Quién usas la yustan aficion? La yustan aficion. Mi creas que dijabas vía hermano en vía... en vía mucho, pero tío, tre, bone, a Leticia. yo vine a comprender en mi credas dijabas vianmanon en dia bucho, crutio vine a odis vin vine a odis vin pero la facto que dijabas vianmanon en día buchon en dia eh mm. Pamela Parolante, pero la sufixo un chula, sufixo un similas al chion farantain Laboristo Yes. Yes. yes. Kian. au Aunque estas la similo. ¿Dejabas definición? ¿Mejabas? Senson. Senson. Bueno, anka metion chunen, la chion Farantain, la boristo nehavas definitan metion, o sea, no tienen una, un oficio definido, sino que hacen cualquier tipo de oficio. Pamela eh, Kio significas amindumi. Perdón. No te escuché, Cortejar, Cortejar, ¿no? Aerumi, Ventila. Gustumi, Debutar. Trebone, mm, Ana María Quío, signifas Cruzumi, cruzo Cruz, Cruzumi. ¿Eh? Exacto, yes. Eh, cruzumi estás crucificando. y es Cristo, este es cruzumita, ¿no? Laula eh, Nova Testamento. Mm. Armando, ¿qué pasó Nada. <risa> sí, eh, ¿quién la señora Senmon al señor Monja. La señora Senmon, demandis la señora Monja, la Joron. La Joron, yes. Eh, Armando Chu, la señora Bonhap eh, diris al señor Senmon, la Horon, ¿La alné? esperante, okay. Char. la señora pensis, opinis, no. iba a Bueno, a ver, dilo, primero, di la frase en, es, en español. La bueno, ahora dilo, no espera. Eh La, la charla señora Monja, ¿crees que se le tiras la joron al señor Senmon La señora Senmon eh, que ellos con la filo de la señora Monja. Eh, Arturo, ¿chutio ¿estás vero? ¿Chutio, ¿credo de la señora Monja? ¿Estás vero? au oh, ilusio. au oh, estas eh, bloqueo estas tío. Estas, eh, Perdón. Este, estas lógica. Esta es estas es lógico. Estas es argumento. De. si el argumento. Estas. Eh, ¿Cómo se dice en lógica? Creo que es falso, ¿no? el argumento es falso o verdadero chula argumento estas eh, vera o malvera vera ni ne poas Sí, chone estas suposo es una suposición esta suposo esta suposo, ¿Estas, ¿suposo? Mm, Angelo Kio signifas nur parolante oni lernas paroli. Ah, pues solo dando sobre Yes, en Esperanto. Do, no, videvas exprimition. Explicarlo, videvas exprimition. En Esperanto yes. Esta es su ficha clara, se vipoas diri y plead. puedes decir algo más. ¿Yo vi comprendas, mi andamando? Eh, ¿Armando? O sea, dar más argumentos de lo que, del significado de que hablando se aprende a hablar. ¿Qué significa eso? Ah, propus oni lernas a fari cauze de cosas ¿Cómo se dice qué? Cosas. Afero. Fari afero. De nueve. 2 2 propus oni lernas a fari afero. Dímelo en español. solo practicando las ah nur practicante oni lernas fari aferoin practicante oni aferoin oni lernas, uh, uni, lernas afero. fari aferoin oni practicante ah perdón nur practicante oni lernas fari aferoin solo practicando se aprende a hacer cosas Oni, perdón Nur practicante, Oni Lernas, Fari Afero eh, Rodolfo La la bubo la vilaya bubo quien irás, la voyo la la vilaja bubo eh di diis que iras neni en Yes. en jes iras neni profo kia qial la la vilaja bubo la voyo iras neni eh char char la apoyo eh ne eh bueno char la apoyo uyas Caí, no, ni. Nemovillas. Estás en mova, ¿no? La voyo, estás en mova. Es la voya la llanto, estas tío persona que irás tra la voyo. O sea, la voyo, Nemovas. Mm -hmm. Nemovillas. Yes. Mm. Eh, Rodolfo, ¿qué es la nomo de la bubo? Ah. Eh, li li, li havas Nomon, sed ni conas, Jim? Ne coma, ni ne conas la nomon. Eh, Rodolfo, kial ni ne conas la nomon de la bubo? Cuatro veces. ni conas la nomon de la bubo? Eh, char um, Char li eh, ne ne nomás sí sí sin lil ne sin Charlene no más sin él no se nombra a sí mismo él no se llama a sí mismo lo llaman otros Carmen quién la patrino de la bubo, no más lin. Por, por. Au. au, au, mi, mi cara angelo. Angelo, mi cara angelo. Y yes. eh, es Rebeca, ¿Quion Granda? Estás la familia de la Bubo. conas la nombron de la familia de la bubo? Nombro no es nombrar, es cantidad. conas la nombron de la familia de la bubo? ¿Ne? ¿Quál ni conas la nombron de la familia de la bubo? Rebeca. Bueno, el tío en la raconto? entonces. ¿Quál ni conas la nombron? la cuánto, la número de la familia de la bubo, char la bubo no dirigió, ¿no? No diríse que el que hay una feo que estás ti el grande aquí el telero y en la tabla, qué eh, hay qué Leticia, Kion, Racontis Carlo. Ah, perdón, no es Carlos. Rodolfo, Kion, Racontis Rodolfo. Eh, Son Sonjon. Sonjon. Son Sonjon, yes. Periquio, eh, esta es la Sonjo de Rodolfo. exacto? ¿Sobre qué fue su cuento? Prikyo Estis Chubinetis, Prikyo Estis Estis De forma estrella, y es la eh, zonjo estis pri chambrego stelforma sobre una. Aperis viro. Aperis viro, cae la viro, e petis. Y Rodolfo Javis invitilon. Cae la. Eh, viro diris, venu antaula yugisto, chun. O sea, hay que ir ante el juez. Ven ante el juez. Caicion caifaris examen, chun. Caifaris examen. La yugisto faris examen al Rodolfo. Eder, ¿quién estis la demanda que faris que hacer la juventud? Perdón, ¿quién es la juventud? Ah, no, ¿quién es el señor que hay que hacer la juventud? ¿Quién es el Y el hili de tío y señor, cuyo long barbay un long barboy examenis al Rodolfo e, Eder, priquio, este la exameno. fue? ¿Sobre qué fue el examen? Priquio, este es la exameno. mandis. estas. Rodolfo. Yes, ¿qui o estas? ¿qui a estas? ¿Treponi? ¿Qué? ¿Li, li Loyas? ¿Quién le irás? ¿Quién no, ¿quién.? ¿O casos? La Esperanto Congreso. ¿Esperanta Congreso, yes? Y el que al línea irás, tiene la posta de Chilo Trebone, cay Eder Chuli Menzogis, Chu Rodolfo Menzogis. diris que es lao laviro Rodolfo Menzogis qui al laviro diris al Rodolfo que No Rodolfo Menzogis Leticia ¿Por qué dijo que no tenía dueño? ¿No tenía qué? No tenía dueño la... Exacto, la navaja Char Lau, Rodolfo La Poch Tranchilo Nejabas Dueño Este ¿Cómo se dice? ¿No Chu ¿Mastro? ¿Chumastro? ¿Mí creas que es? Mastro, ¿nejabas? Ah, posedanto, ¿nejabas posedanto? Char, lau, Rodolfo, la postranchilo, ¿nejabas posedanto? Yes. Bueno, poste, eh, oni parolis pri la programa de la Esperanto Congreso. Pamela, priquio pri estas, aukiu estas la enjavo de la programa de la Esperanto Congreso. Au esperanta Congreso, esperanto Congreso, au esperanta Congreso. Q estas la enjavo de la programo. Yes vi comprendis mi demandon. La labor. La labor concido. Eh, Pamela, qui estos la labor concido ¿Dónde serán? ¿Quié? Yes. Ana María, aquí es la Malfermo de la Congreso. En la Trebone, Armando Chu estos teatro y presentado hoy. Chu y. Chu estos teatro hoy te la Aula en Jabo de la Esperanto Congreso. En ni parolas pri la programa de la Esperanto Congreso ni ya parolis pri la malfermo, que yo estos en la universitato, pri la borcuncido y que yo estos en la urba biblioteca que chu estos anca teatra y presentado y mm, Arturo Angelo eh, Rodolfo Yes, han cao estos teatrae presentados. ¿Mínesías Chupri Shakespeare? ¿Mínesías Chupri Bernárcho? ¿Mínesías Chup Calderón? ¿Cómo se llama? Este de la barca. ¿Mínesías Chup Kaitiel Plum? Yes. Eh, Armando, ¿Chup estos han cao exámen hoy? Yes, han cao estos exámen hoy, Arturo. y estos la banquedo. En la restauración la hora rostallo eh, Angelo Chu estos excursos? Bueno, yes, eh, Chu estos excurso y es estos excursos? y yes, qué estos, estos la excurso y Angelo Perchipeto, que autobuso. Mm. Rodolfo Chu, ¿esto es Diez. Yes. Mm. Rodolfo Chu. ¿Quién diris la Samideano? al Rodolfo, Carlo, María, Cayantono, quién en Venice, en la Stati Domo. Uh, ¿Qué on diri? ¿Qué diris? Uh -huh. La Samideanoi Al, María, Rodolfo, Carlo, Chupetro, Petro, eh, yeah. en mi oh. memoria, chum, mancas, yo, ni creas que ne hecho, eh? Antonio. Antonio. Antonio, Rodolfo, Carlos, Petro, María. Y eh, oh, la, las amigas nois eh, uh, bonan, no, bombenon a micoi. Bombenon a micoi. Cay mián caudira salvi bombenon al Esperantuyo. Yo también les doy la bienvenida al mundo del esperanto esperantuyo eh, ya finis ni an lastan lecci onon ni finis la texto curson de esperanto Kai mi esperas que vi lernu tre bone la internación linguan esperanto que vi finu la texto curson de esperanto vi legu Plene la texto curso de esperanto que vi respondo la exerçion en la virtuala lernello de la texto de la curso de esperanto mi ankao volas danki al vi que vi parto aprendiz en chitio curso de esperanto chitio curso de esperanto esta es la unua follo que a mi faras plenan curso de esperanto. Bueno basan Plenan curso de Esperanto esta es la unua folio que a mí faras tío mi esperas que ni restu tu per la red hoy mi esperas que vi eh, eble vi povos parto preni en la venonta curso de Esperanto mi, habos, mi instruos novan curso de Esperanto chitie, mi necesidad en chitiu eh, Leccione yo, Isidro Favela, au en la eh, leccione yo, Mario de la Cueva, mi, mi, mi bolas, eh, no van curson, vi estas ya invitotay, vi llame estas invitotay, au invitatay, invitititay, eh, ancao, Mi esperas que vi parto prenú en la Mexica Esperanto Congreso dum novembro de la jaro dumil dec tri, kai bone gratulon al Chiu y por Lerni Esperanton kaj bonvenon al Esperantujo. Chu, iu yu, havas iun demandon, ne, bone. Y... Eh, todavía no hay sede. Va a ser en la Ciudad de México, pero no hay sede. Es en el puente de noviembre. Mm, ¿Qué más? Este también hay, bueno, Martin Jan Parolis Pritio, en Esperanto estas es literatura, poesía, músico. Esperanto eh, Javas Multain, Aferoin por por diversa intereses nietas literatura músico poesía eh, historio no nur pri esperanto set historio político estas cultura han cabo estas que dice listo y hay, algunas, eh, diciendo hay páginas de distribución no ¿Qué hay listas de distribución? Literatura, Caitiplu. Eh, Chuchi, ¿estás miembro de la Dicendo Listo Curso de Esperanto Unam? Chuchi, ¿apartenas al Dicendo Listo Curso de Esperanto Unam, Yahoo Groups? ¿Todos pertenecen a, a la lista de distribución Curso de Esperanto? 10, ¿Eh? Se vine apartenas al bonvolu eh sendo al mi retadreso red mesayo perdón, kai mi sendo salví invitilon do bone gis eh caidan con alchiwi ya estas es finita la curso kai eh felichon m mm, bonan bivon Esperantum ¿tiene? Esperantum Bueno, muchas gracias por haber participado hasta luego Gis Rebidado